a los puertorriqueños porque están en una etapa de sequía muy grande y la verdad que están bastante desilusionados al final no todo lo que uno todo lo contrario de lo que uno cree que no claro mira eh, claro, eh, con la cantidad de agua que se vio en la República Dominicana y que tan cerquita no no haya sí, dejado sí, sí. ni una eh, obviamente que porque a ver hace unos días la preocupación era un huracán llamado Dani que se podía hacer destrozos porque no es lo mismo un huracán que una tormenta, y, y esta tormenta Erika a ellos les hacía mucha falta, ¿no? Así que claro. estaban bastante desilusionados con que no, no tuvo la fuerza que esperaban. ¿no? Eh, y bueno, y, y, y ¿van a viajar eh, en, en distintos vuelos eh, en partes diferentes del equipo? Sí, sí, porque teníamos un vuelo todos juntos a las 6 de la mañana, pero bueno, obviamente fue cancelado con antelación porque... La llegada de la tormenta era inminente y a partir de esa cancelación nos dividieron en tres vuelos distintos. Hay un grupo que ya se está yendo, otro grupo que se va en un par de horas no menos y, y el último grupo que salimos del hotel creo que tres de la tarde, tres y media para tomar el vuelo cinco y media. ¿Y esto retrasa la preparación? ¿Hizo cambiar los planes? Está, está, ¿Como está todo parejo es lo mismo? Bueno, en realidad saliéndose de la mañana era un día en que podíamos llegar a tener algún estímulo en México. En el entrenamiento dependíamos un poco de, de, del el horario que nos diera en la cancha. Eh, pero si no teníamos eh, entrenamiento al menos podíamos tener... Vos pensás que nosotros terminábamos de jugar a las 11 de la noche, anoche si sí se jugaba. Y, y volábamos ahí de la mañana así que uh, lo peor que podía pasar era que tuviéramos el día para descansar entero y, y acomodarnos vos sabes lo que es un viaje no, no es que en dos horas estamos en México, hay que ir a Miami en Miami estar un par de horas en el aeropuerto o más y de ahí ir a México eh, y después llegar y trasladarte del aeropuerto al hotel y la, el check-in del hotel y todo eso lleva un trajín bastante importante, ahora yo no sé bien la hora que vamos a llegar, pero el último grupo yo creo que antes de las 12 de la noche de México no vamos a llegar, claro, es un tratado eh, y ya te perdés el día de descanso y, y y tenés poco tiempo para dormir para el próximo entrenamiento a, dos, a 48 a horas del debut, ¿no? así que claro. la verdad que no nos ha complicado un poco pero pero bueno <ríe> a la naturaleza no se la puede No se le puede discutir, las cosas sí. pasan y pasan. ¿Y ayer pudieron trabajar, Sergio? Eh, ¿tal un vez? poquito, un poquito nomás, porque el estadio cerraba después, porque lo tenían que preparar para posibles refugiados. Así que tuvimos una hora sola de entrenamiento, de 12.30 a 1.30 de la tarde. Y bueno, pero obviamente nos organizábamos, antes un grupo fue al gimnasio, eh, antes de la sí. práctica... En realidad fue todo el equipo ahí, y después un grupo fue a la tarde también, y hoy también a la mañana pudimos hacer algo de... Más allá de que la mayoría de las cosas están cerradas todavía acá, ¿no? Claro, Así claro. Así que pudimos utilizar el gimnasio del hotel, que no es gran cosa, digamos, sí, es, una, es un gimnasio precioso, pero no para deportistas, eh, pero algo, algo se hizo. De todas maneras, eh, es una hora de entrenamiento en casi tres días que vamos a tener, ¿no? Y a México eh, vas con los 13 jugadores que tenés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya mañana decidimos el corte, pero, pero bueno, como hay casos de un jugador que está ahí recuperándose de una lesión y eh, en una situación un poco todavía dudosa, decidí yo hace un par de días llevar los 13 a México para poder eh tomar la decisión de la manera más seria posible y no dejar afuera un jugador por lesión que después puede llegar a quedar afuera igual digamos no no es un tema pero no dejarlo por lesión afuera y que cuando llegara la fecha esta el jugador ya estuviera bien no no decía no claro. serio ¿no? igualmente sí. por la confección que tiene el equipo hoy por la cantidad de jugadores que tiene y las posiciones este el corte tiene que estar en la posición del alero porque teóricamente el otro jugador que Facundo Campaso que está lesionado, uno es Federico Aguerre el otro es Facundo Capazo, digo, este, está claro que, que otro base vas a necesitar no, no, claro no hay nada pero eh, pero sí que va a ser en el perímetro seguramente el, el corte ¿no? después la verdad que hasta último momento que yo pueda tomar la decisión y ver si me confirman que Aguerre está para jugar ahí, tomar la decisión de quién es el que queda afuera eh, Y seguramente sí. va a estar en el, en, el, en el perímetro ¿Y el jugador se quedará con ustedes trabajando en, en, en el Distrito Federal? ¿Al menos ese es el plan que tenían? No, no, no, el plan que teníamos era que el jugador 13 se iba de Puerto Rico para Argentina Ah, bien Porque tampoco está bien privarle al equipo al que pertenezca ese jugador De tener la oportunidad de, de que vaya a hacer la pretemporada ahí con ellos ¿no? Claro, Por correcto Lo importante correcto. que es eso Así que, no, eh, yo calculo que en un par de días ya el jugador está saliendo para allá. Sergio, ¿qué te dejó la participación en la, en la Tuto Marchand, globalmente? Fuiste muy autocrítico post-Brasil, eh, todos tuvieron mucho equilibrio tras el triunfo con la República Dominicana, eh, leíamos, escuchábamos y los veíamos eh, también teniendo mucho equilibrio en cuanto a la etapa y ante el rival que terminó siendo el campeón post-Brasil. Eh, un buen partido contra Canadá, eh, globalmente qué conclusiones podés sacar hoy de, de la participación de, de la selección argentina en la, en la Tuto Marchando. Mirá, lo más importante fue el volumen de trabajo que tuvimos, fueron eh, partidos exigentes eh, y tres partidos de, con rivales directos, de los mejores que va a haber en el preolímpico. Eh, con Canadá estuvimos a la altura de lo que esperamos de nosotros mismos eh, con Brasil estuvimos muy por debajo de eso y, y con Dominicana alternamos cosas buenas y malas yo diría más buenas que malas ese día pero eh, porque tuvimos la rotación de Nación y pero eh, digamos sirvió y mucho eh, Seguramente demos un paso muy grande, de, un salto muy grande de calidad como equipo después de este torneo. No alcanzamos a tener el volumen de juego que pretendemos, casi en ningún momento, a excepción de algunos pasajes con Canadá, eh, donde yo me fui muy conforme, y algún pasaje con Dominicana, con Brasil... Eh, la verdad, no estuvimos a la altura, de, por lo menos de los que esperamos de nosotros, ¿no? A nivel concentración, a nivel juego colectivo, a nivel eh, incluso actitudinal, me parece que fue nuestro peor partido. ¿no? Vos lo conocés y mucho a Campasso, eh, porque, bueno, lo conocés desde muy pibe, como persona, como deportista, cuando le toca jugar, cuando le toca participar. Eh, naturalmente que un jugador pierde el hecho de estar recuperándose y no poder, y no poder jugar. ¿Pero crees que, que Facundo va a llegar en un nivel competitivo bueno al, al debut del lunes? Cuando Facundo salga de su lesión, él va a estar 10 puntos. Bueno, él es un jugador que se, eh, no necesita demasiado tiempo para ponerse eh, en forma, aparte había hecho una preparación muy buena, él había llegado bastante fuera de ritmo y, y había tomado ritmo... Ya vieron que en Tecnópolis ya él era otro jugador y eh y bueno, y ahora no lleva tanto tiempo parado, está haciendo algunos trabajos individuales, yo creo que él va a llegar a 10 puntos. El tema es que él se sienta seguro, eh, en tanto en cuanto él se sienta seguro de la lesión, ya lo conocemos acá en paso como, como va a competir después, ¿no? Sin, sin ninguna duda va a ser un jugador que, que nos ayude a, a mejorar en algunos cuantos aspectos del juego, ¿no? Eh, ¿Contento con la preparación hasta acá, Sergio? Sí, la preparación fue óptima, no nos no, no podemos quejar. Eh, la verdad que todavía. La escola dijo que fue de las mejores de los últimos 15 años con la selección argentina. Porque es un exagerado. <risa> eh... Ah, bueno, que después eso va en gustos, obviamente, ¿no? Eh, a, mí, a mí también me pareció muy buena, me pareció que, que tuvimos tiempo para hacer todo. Eh... La verdad que la parte opaca por ahí es que yo por lo menos como entrenador en los partidos que hemos jugado eh, no he visto una regularidad o un nivel de juego que, que yo pretendo tener para, que, que pretendo que la selección tenga, ¿no? Yo, eh, que pretendo que la selección tenga para eh, intentar ese, ese, esa clasificación, o al menos ese repechaje, ¿no? Lo veo muy irregular el equipo por momentos ...bien, por momentos mal... ...no tenemos mmm, casi un término medio... ...no tenemos una regularidad... Eh, ...que esperemos... ...espero conseguirla ahí en el torneo... ¿no? Eh, ¿Eh? ...prácticamente estoy seguro... ...de que lo vamos a conseguir... ...pero me hubiese gustado ver al equipo... ...en este torneo como más regular... ...no importa si ganás o perdés... ...porque en realidad... ...ganar y perder es, es, es parte del juego... ...y uno está preparado para... Sa ...sabemos que este torneo es durísimo... Eh, y que nosotros estamos en una etapa de recambio, etcétera, etcétera y, pero eh, me gustaría mantener, tener, encontrar una línea de juego, una identidad claro. y poder mantenerla más tiempo prolongada en el juego ¿Y de, y y, de qué y, depende, de, ¿de qué juegos? factores depende de eso, Sergio? Nada, eso es, es, parece, son problemáticas de todos los equipos digamos, a veces encontrás un, un volumen de juego más rápido a veces tardás un poco más y a veces no lo encontrás, ¿no? <risa> Eh, esa es la realidad ¿no? no hay algo, no hay una fórmula mágica que haga que, que un equipo se convierta en algo que, que eh, en determinado, determinado tiempo de trabajo eh, claro. por algo existen los éxitos y por algo existen los fracasos ¿no? o sea, eh, nosotros vamos, yo creo que vamos a encontrar Argentina es un equipo también que, que se potencia con, con la competencia oficial que ...a partir de, de, de ese grado de concentración y de focalización que, que sube... ...porque la competencia oficial te lo exige... Eh, empezás a ser como más... Eh. ...nosotros dependemos mucho de la parte táctica... ...y de los detalles... Eh, y, de, ...y de la preparación de un juego en particular... ...y, eh, y la verdad que en los amistosos no nos, de, no nos dedicamos al rival... Eh, y eso también hace que Argentina no sea todo lo bueno que es que cuan, que, o que puede ser cuando tiene tiempo de dedicarse a un rival, claro. pero también es un poco intencional porque eh, son 10 partidos en 12 días y yo no sé cuánto tiempo va a haber para preparar un partido, de un partido al otro, claro. ¿no? entonces me, parecía que era un, me parece que es un torneo para que cada equipo tenga una identidad bien definida y no tenga que andar adaptándose todo el tiempo a rivales diferentes porque no tenés... Como en los Juegos Olímpicos jugás un día y tenés al otro día para entrenar y jugás día por medio, acá a lo mejor jugás a las 9 de la noche un día y al otro día jugás a las 4 de la tarde, entonces como que no hay eh, demasiado tiempo para preparar los juegos y por eso puse mucho, mucho, hice mucho hincapié en nuestra estructura en sí, no tanto en el scouting. Sí. Eh, porque me parece que va a ser un poco una constante que se va a dar durante el torneo. ¿Y probaste mucho en los amistosos estos de la Copa Tuto Marchán? ¿Probaste muchas sí. alternativas que... Eh, a ver, porque me quiero... Bueno, es imposible meterme, meternos en tu cabeza y en, y en tu plan de trabajo. Ah, te lo regalo, Pero digo... Claro. En, ¿En algún momento dijiste, a ver, vamos a probar tal cosa que tal vez no puede servir para jugar en el debut contra Puerto Rico? ¿Alguna alternativa de juego? ¿Hasta en ese, de, en ese detalle, hablando de detalles, eh, estás vos en tu trabajo junto con tu cuerpo sí. técnico? Sí, no, no, definitivamente fue una plataforma de, de, de prueba esto en todo. O sea, la verdad que ni, casi ningún equipo a nivel profesional en torneos oficiales juega con los 12 jugadores todos los partidos. Eh, normalmente las rotaciones cuando tenés que ganar son más cortas, o porque hay algún jugador, uno o dos jugadores que son jugadores de rotaciones de, de pocos minutos, o porque ese partido te exigió determinada situación, eh, por lo tanto, y nosotros jugamos los 12 jugadores todos los partidos, eh, creo que el último no porque yo decidí hacerlo rotar a Noción, entonces claro. pero con los que estaban disponibles jugamos con todos. Eh, Y, y después sí, hemos agregado ofensivas y defensas esa misma mañana de entrenamiento, nuevas, para probarlas, para ver si, si nos quedaban cómodas, y algunas de ellas las hemos desechado automáticamente para el otro partido, y otras la de, las hemos dejado incorporadas porque nos, nos, nos sentimos cómodos, eh, hemos defendido diferentes, con diferentes reglas, Aunque no nos conveniera exactamente en ese partido Contra en sí rival pero, pero había que trabajarlas Porque cuando ya empezás a jugar y jugar y jugar La verdad que el tiempo de entrenamiento es poco Vos en una hora de entrenamiento que tenés por día Previa al juego, a la mañana No podés entrenar la defensa, de claro. hombre, la defensa de zona Las distintas variables de la defensa del pick and roll Las distintas ofensivas del otro equipo Tus diferentes ofensivas con cada... Entonces tenés que utilizar los partidos como entrenamiento. Y después así del partido... Que, sí, definitivamente Le... fue un banco de pruebas. Claro, claro, claro. El... También probaste, perdóname, Mati, y, y así seguimos con, con este tema del, del banco de pruebas. También probaste con diferentes variantes en cuanto a las formaciones en cancha ¿no? A veces con, con, con un equipo más alto, con Deliga de 5, con Escola de 4, el Chapu de 3, a veces con Escola de 5 de y el Chapu de 4, a veces con... Eh, un, un chico y cuatro grandes después este, con, bueno, con, con, eventualmente por el tema de Campasso con Nico Ricciotti en la posición de, de, del base o sea, buscate alternativas y, y a veces es muy difícil sacar eh, una conclusión mirando el resultado nada más de, de esos partidos, ¿no? porque hay que mirar todo el contexto Ah, sí, el resultado todos queremos ganar y la Copa Tutu es una copa linda para ganarla, ya es tradicional Es como si jugara la Diamond Ball en, a nivel internacional, eh, pero, y, la, y obviamente que mientras estábamos en cancha competíamos para ganar, pero no podíamos dejar de pensar en, en, en las distintas rotaciones, porque también además yo tengo 13 jugadores y había una hay una competencia ahí para intentar quedar, y yo le tengo que dar la oportunidad a todos, La única opción que creo que no usamos fue la del doble cinco, no de jugar con Galicia y Delía. Después las demás opciones las usamos absolutamente todas. Sí, se notó, se notó. Inclusive en, en un mismo partido cambiando muchas veces este, las formaciones, ¿no? Eh... Es que, Fabián, también hay un tema acá que, que, que cuando, cuando está próximo a la competencia uno... Yo no, pero la mayoría... Porque es mi trabajo, digamos, ¿no? Pero se puede olvidar que, y, y yo creo que no nos tenemos que olvidar, que, que es lo que todos pedimos, que es la renovación generacional, etcétera, etcétera, y eh, no está solo el torneo en sí, porque yo he, yo he llegado a escuchar hace seis meses atrás que el resultado del torneo debería ser... Eh, eh, secundario y que lo primario era empezar la renovación generacional y ahora parece como que lo primario es el resultado y la, gener la renovación generacional se olvida entonces no nos olvidemos que acá hay veces que están en cancha DEC, Brusino, Garino Delía eh, que entre, entre ellos suman 22 años de promedio claro, claro, claro. Y, y ese es otro de los objetivos desde lo individual, ¿te preocupa el nivel de algunos, qué sé yo, por ejemplo, vimos que en el último partido apareció en un cuarto con bastante determinación el último juego fue con República Dominicana Celén eh, Far pero que venía con una rachita este, bastante, bastante negativa, ¿te preocupa el nivel de algún jugador en, en, en particular el individual, habló? No, no, no, no igual si me preocuparía algo en realmente no, no, te, no lo diría al aire, digamos, no <risa> No, no, no me parecería eh, correcto ya está diciendo que me preocupa el nivel de tal o cual jugador eh, entiendo que los jugadores todos pasan por etapas que por momentos eh, incluso las grandes estrellas y, y por ahí uno dice, che está mal no sé, zafar, nombraste recién y va a zafar el primer partido y te mete 5 de 5 de 3 puntos y claro, es claro, claro, eh Yo, a mí no me tiene que preocupar, a mí me tiene que ocupar y yo tengo que buscar la vuelta para que todos los jugadores estén en su mejor versión, se sientan cómodos, se sientan seguros eh, y, y que cuando las cosas no les salen no se sientan culpables, ¿no? eh, porque lo, el único culpable sería alguien que no tiene ganas de jugar, eh, que, que, que tiene una mala actitud, que no está comprometido. Ese sí sería culpable de claro. algo Pero el, el que juega mal no es culpable Simplemente eh, parte del juego y, y los jugadores todos Incluidos los mejores del mundo Tienen momentos buenos Momentos no tan buenos eh, Momentos donde están absolutamente confiados Y la meten de, de mitad de cancha Y momentos en que no Que el aro se les achica eh, Y hay que seguir apoyándolos Para que Eh, encuentren su buen momento y si no lo encuentran, nada, será un mal torneo punto, no no pasa absolutamente nada pero mi trabajo y el trabajo de todos acá es tratar de que todo el mundo esté con la autoestima elevada, con confianza apoyarlo en los malos momentos y, y, y obviamente disfrutarlo en lo bueno ¿no? a ver Sergio, vuelvo a tu respuesta anterior que hablabas del resultado, de las prioridades <coughs> inclusive sí. a, eh, haciendo una conjunción del resultado, prioridades, recambio, hoy obtener un pasaje a Río para la selección argentina, está eh, teniendo en cuenta el marco del torneo, que se va a disputar a partir de la semana que viene, está dentro de los parámetros lógicos de un resultado, ¿podría ser catalogado como una sorpresa? ¿Cómo crees vos que eh, una clasificación a Río de nuestra selección podría ser titulada mañana? Yo creo que de los últimos preolímpicos es el más complicado para Argentina. ¿no? Eh, digo eso ahora, no sé, no me acuerdo qué pensaba yo antes de Las Vegas. Sí, claro. eh, parece, incluso el de Argentina, pero no nos olvidemos que con el equipo completo tuvimos, a la, tuvimos que soplar la pelota de varias. ¿De varias más de plata? Por eso, entonces, eh, yo veo que que clasificar directamente sí si sería todo un logro eh, muy fuerte para el Vaje Argentino eh, uno de los más grandes logros que pudiera tener el Vaje Argentino en los últimos tiempos eh, la posibilidad existe porque somos competitivos estamos ahí y creo que es un torneo en que muchos equipos tienen la, la ilusión esa claro. eh, pero hay otros equipos que son más candidatos que nosotros hoy eh, y también sigo pensando lo mismo que, que podemos hacerlo y que vamos a intentar hacerlo que vamos para eso eh, pero que también es, es un torneo en el que va a haber una gran lucha por los otros tres lugares por la reclasificación, exactamente no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda de que, de que ese, esos tres lugares van a ser tan luchados y tan deseados como los, como los dos primeros, así que vamos a un torneo que realmente hay que estar 100% concentrado todos los días jugar al más alto nivel y aún así todo puede pasar Sergio, se nos acaba el programa se viene ya el automovilismo con Tarafa está el equipo acá, Tarafa en, seguramente en el exterior te deseamos lo mejor, a vos al plantel, eh, espero verte dentro de poquito si Dios quiere eh, y bueno, nada lo mejor para Argentina que como decimos siempre va a ser lo mejor para nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias. muchas gracias, gracias por llamar y un abrazo enorme a todos. No, gracias amigos, a vos por el tiempo. Gracias por el tiempo. No, no, no. Un abrazo enorme a todos los argentinos que van a estar pendientes, que estén tranquilos, que nosotros dentro de la cancha vamos a dejar siempre todo lo que tengamos dentro y, y eso es lo más importante y, y de eso es lo que nos sentimos siempre los orgullosos los argentinos cuando vemos cualquier selección dando vueltas por el mundo de esa entrega y de esa competitividad. Y,